La, la instructiva eh, para este descanso pedagógico, la resolución ministerial también prohíbe, prohíbe de que demos tarea. Esto no es una vacación, ¿no? por eso se ha terminado. Cambiado la terminología misma, no es una vacación, es un descanso pedagógico. Y la parte pedagógica recae en la parte mental física, en las cuales deben de hacer reposar, descansar. Los niños, las niñas, jóvenes, señoritas, en las cuales evidentemente el padre, madre de familia que ve alguna debilidad en el niño, seguramente va a proporcionar espacios donde sí, de manera recreativa, pueda ir superando aquellas debilidades.